Continuamos con la mañana, Kermesera, y en línea ya tenemos a Lorena Gigena. Ella es directora del Observatorio de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad. Lautario y Valentina te saludan. ¿no? Hola, Lorena. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, Muy ¿usted? Bien. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por el contacto. Bueno, queríamos、eh, saber un poco más respecto a la situación de las mujeres que continúan subrepresentadas en los diarios pampeanos. Sí,、eh, bueno, esta es una, una situación que venimos evaluando desde el año, la primera vez que lo hicimos fue en el año 2017.、Eh, en realidad comenzó a raíz de que, bueno, lo que podemos ver todos por ahí en, en los medios y como que se, se naturaliza de alguna manera, ¿no?、Eh, uno sale de noticias y no, no tiene en cuenta esto, pero por ahí quienes estamos en, en la temática. Eh, comienza a mirarlo con, con otros ojos y dice: Uy, algo está pasando acá.、Eh, a ver, es cierto que, que en las redacciones nadie piensa en escribir cuatro notas sobre mujeres y otras tantas sobre hombres para、eh, establecer una paridad, por así decirlo.、Eh, los medios siempre ordenan sistemáticamente cuáles son las, las noticias o, o los eventos que deben considerarse. Eh, más importantes y cuáles deben dejarse a un lado.、Eh, pero creemos que de alguna manera esos medios funcionan en base a, a diferentes paradigmas que, que existen en, en la sociedad, que ya están instalados.、Eh, y esto, bueno,、eh, hace muchas veces、eh, que las mujeres seamos invisibilizadas.、Uh -huh. eh, y lo hemos podido ver realmente a través de, de este análisis, que、eh, si bien seguimos subrepresentadas, Eh, ha ido aumentando. Yo no sé si es por las publicaciones que hemos hecho nosotras,、eh, haciendo una crítica constructiva, en realidad, ¿no? Se trata por ahí de, de, de eso.、Eh, sí, vemos que han aumentado la cantidad de noticias, pero igual, seguimos、eh, en muchísimo menor porcentaje que en lo que hace referencia a noticias、eh, sobre los hombres. Yo no sé si ustedes pudieron ver el, el informe. Eh, pero si hacemos un análisis, por ejemplo, hay un 67% de n o s o t r o s e v a l u a m o s lo que son noticias referidas a personas, y ahí sí dividimos entre mujeres y hombres,、uh -huh. y、eh, después noticias referidas、eh, a otras cuestiones, instituciones u organismos.、Eh, pues bien, de un 34% de noticias que se refieren a, a personas, un 26% son eh, referidas eh, a hombres. Entonces ahí es donde vemos que, que existe una, una gran brecha. ¿no? Uh -huh. eh, así que bueno, creo que, que nos queda muchísimo camino por recorrer.、Eh, si bien, como decía,、eh, han aumentado estas noticias,、eh, aún seguimos muy por debajo.、Eh, la intención de, de la Secretaría también es、eh, el año que viene poder incluir todo lo que es el colectivo LGBTIQ, También hacer un análisis que ya hemos comenzado a hacerlo, todavía、eh, no, no tenemos la, las publicaciones, pero la intención es también poder incluir al, al colectivo en, en nuestro próximo análisis. Bien.、Eh, ¿Es un análisis cuantitativo el que ustedes hacen? Exacto. ¿Y solo、sí. de las portadas o de, también de los interiores de los diarios? No, solamente de las portadas hacemos.、Eh, sí nos gustaría esto que estás mencionando, se habló en algún momento,、eh, pero bueno, es. Como más ambicioso y, y no es lo único que tenemos en, en el observatorio. Entonces,、uh -huh. eh, también se ha hablado y seguramente, así como se va a incluir el tema de, del colectivo, también、eh, deberíamos poder analizar que eso obviamente te demanda muchísimo más tiempo.、Eh, hay que hacer un, un análisis pormenorizado y queremos hacer la comparativa, como venimos haciendo, de, de al menos、eh, tres diarios. Eh, ¿Incluirían también los, los que son digitales en algún momento? Sí, también todo, todo esto que ustedes mencionan, la intención está、eh, y también hacer una, una diferencia porque entendemos que no es lo mismo un, un diario, un periódico en formato papel que en formato digital, poder hacer todas esas distinciones.、Uh -huh. Incluso también hasta se podría pensar en, en hacer un informe exclusivo de.、Uh -huh. De esto y no incluirlo en el observatorio, o sea, en, una temática, en, perdón, en el boletín,、eh, es una temática muy amplia、uh -huh. eh, y que ya les digo, comenzó como algo que, que fuimos observando y que dijimos、eh, hay muchísimo por analizar y que no hace más que dar cuenta de, de una realidad de, de la sociedad.、Uh -huh. esta, esta cuestión de, de que, bueno, está tan,、eh, tan naturalizado que. Siempre hay más noticias de hombres que de mujeres que nadie dice nada. Para mí, ese no sería、eh, tanto el inconveniente como el tratamiento que les dan algunos temas o cómo、sí. se aparecen reflejadas las mujeres、También. en las portadas de los diarios. Digo, porque quizás、eh, hoy el diario La Arena, por ejemplo, sea el periódico que más veces reflejó o que más veces reflejó en su portada a las mujeres. Ahora.、Sí. No significa que el tratamiento que le haya dado a esas mujeres o a esos colectivos、Correcto. o a esas disidencias haya sido el mejor. Recuerdo hace poco、eh, unos, un caso de una concejala en, en la localidad de Huatrache、eh, que había ido a una fiesta clandestina, por ejemplo.、Uh -huh. eh, había otro funcionario que también le había ocurrido lo mismo. Ahora, en la portada del diario decidieron poner la palabra fiestera, la concejala fiestera, la llamaron de esa manera.、Uh -huh. Digo. Tendríamos que también poder reflejar en algún informe de esto que ustedes hacen, que es muy valorable, la forma en que se abordan las problemáticas o las noticias que tienen que ver con las mujeres o las disidencias. ¿Qué le parece? Sí, totalmente de acuerdo. Eh, o esto que vos decís, si sucede con un hombre y con una mujer, se le da tal vez a la que es una noticia negativa de una mujer,、eh, se le da a la parte central y a la noticia negativa del hombre o no, ni siquiera se la publica, está solamente en el interior o se le da un espacio secundario.、Uh -huh. Sí, sí, es así, tal cual、eh, lo mencionás.、Eh, lo mismo sucede muchas veces con, con los femicidios,、eh, los t i t u l a r es.、Eh, Horroroso femicidio,、uh -huh. o sea, es como redundante, ¿no? no podemos estar diciendo horroroso femicidio, ya de por sí el femicidio en sí es,、eh, es algo horroroso, aberrante, como para, poder, para, como para mencionarlo de esa manera.、Uh -huh. eh, sí. Esta falta de perspectiva que entonces se tiene en, en las redacciones, ¿también saben si se debe a la falta de mujeres trabajando en esos lugares? ¿Tienen esa información? No, la verdad que esta información no, no la tenemos, pero、uh -huh. seguramente debe ser así,、eh, o por una cuestión también de, bueno, de, de no formación en, en género,、uh -huh. eh, porque no, no pasa solamente tampoco por los medios. También、eh, nos sucede a ustedes, también a diario les, les debe suceder que uno habla con, con personas y esta perspectiva、eh, de género Eh, no, no está, o sea, no, no se puede visibilizar, o cuando uno lo, lo manifiesta es como que no, no se le da importancia. Sigo insistiendo,、eh, son muchos los avances que hemos tenido, pero creo que es todavía muchísimo el, el camino que hay por, por recorrer. Y el tema de los medios es algo fundamental, porque los medios son formadores de opinión también, y, y en base a eso, bueno. Uno se va generando su propia opinión y al ver esto que vos decías de, de la concejala,、eh, es muy cierto. Hay gente que quienes tenemos perspectiva de género lo podemos analizar de cierta manera、eh, y vemos que no corresponde tratar una noticia así, pero quienes no tienen esa perspectiva y lo ven y siguen reproduciendo、eh, esa noticia y de esa manera. Lorena, le aporto un dato. Quienes trabajamos alguna vez en diarios, Eh, sabemos que las mujeres son muy, pero muy poquitas en la provincia de La Pampa. Quizás por eso mismo、eh, o c u r r e n este tipo de cosas. Y lo segundo que tiene que, que ver con, con esto es, son los medios de, públicos de la provincia. Digo, también、uh -huh. en, en, en eso también debería analizarse, porque creo que es、eh, la, la Agencia Provincial de Noticias del Estado, o el Canal 3,、eh, o las radios municipales, quienes también deberían ser evaluadas, porque de alguna manera tienen、eh, relación con, con los gobiernos. Sí. Eh, sí. Eh, ¿Han、sí. pensado también en, en, en hacer un análisis de, de los medios públicos?、Eh, Se han pensado, o sea, como tener ideas, tenemos un montón. <risa> Eh, el tema es poder abarcar todo.、Eh, hoy por hoy, si bien nos centramos en esto y también seguimos con, con este formato y analizar simplemente esto, fue como para tener, poder hacer un, un análisis a lo largo del tiempo. Ya les digo, comenzó en el 18, bueno, ya tenemos ahora、eh, varios años como para, por, para poder analizarlo y ahora sí, tal vez el año que viene、eh, podamos ir un poco más allá y, y ya continuar. Eh, entendemos que hay muchísimo por analizar, muchas veces también pasa por una cuestión de que queremos abarcar demasiadas temáticas y, y no, no podemos hacerlo.、Eh, pero sí, esa intención, por supuesto, que, que está y también hacerlo, sostenerlo en el tiempo. Esa es la idea, no comenzar con algo, listo, le damos un corte. No, poder sostener esto en el tiempo y si arrancamos con otra investigación, que eso también pueda, pueda seguir transcurriendo a lo largo de los años. Bueno, Lorena, muchísimas gracias por este ratito que nos dedicaste a Radio Kermés. ¿Hay algo no, más que quieras decir? No, agradecerles、eh, por poder、eh, hacer visible esto, porque, como decía recién, los medios son formadores de, de opinión y seguramente hay mucha gente que, que nos está escuchando. Y a raíz de esto, creo que ahora va a poder leer de otra manera los. Las tapas de los diarios o, o las noticias, esto que está tan naturalizado. Tal cual.、Eh, así que les agradezco muchísimo a ustedes el espacio y, bueno, a, a su disposición para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. 10 de la mañana, 43 minutos, y estuvimos entonces en comunicación con la directora del Observatorio de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad para hablar de la situación de las mujeres en los diarios pampeanos.